autonomía, que poco a poco autónomo, que poco a poco se fue consolidando en, en Euskal Herria también eh, os propongo hacer un viaje quizá pues, no sé a, hacia los orígenes un poco de, de lo que es este estos este movimiento, estos movimientos a los cuales, en los cuales estamos metidos y, y pertenecemos ¿no? para para Bueno, para ir, para ir refrescando, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que que somos hijos del capitalismo que combatimos. ¿no? Quiero decir que eh, el tipo de proyecto de dominación, el tipo de, de proyecto de, de sistema económico y político eh, que existe, de alguna manera, nos modela y también... Eh, hace afortunadamente que surjan respuestas concretas y definidas históricamente contra este ¿no? entonces contra ese mismo modelo entonces lo que tenemos que ver para mí es que bueno, el, el modelo de capitalismo que tenemos actualmente es el modelo de capitalismo norteamericano ya eh, avanzado, quiero decir que no es lo mismo el de ahora que el de hace 70 años pero eh, ese tipo de capitalismo es un capitalismo que eh, nos obliga de alguna manera a estar concentrados en, en regiones urbanas en grandes aglomeraciones urbanas que ha, hace que eh, todo lo que es el sector primario, el sector de, de la agricultura, de la más ligado a la supervivencia esté absolutamente maquinizado y llevado por muy pocas personas, etcétera y esas personas son las que finalmente engrosan todo eso que son las, las aglomeraciones urbanas y también que sea mayormente eh, la gente que vivimos en, en bajo este capitalismo gente que dependemos de del dinero tenemos el salario para poder, no solo el salario, sino del dinero, para poder sobrevivir. Quiero decir que eh, ese capitalismo lo que hace también es que no podamos eh, tener una relación directa con nuestros propios medios de supervivencia. Es un capitalismo, por lo tanto, distinto al que había eh, en la primera, sobre todo, en el primer tercio del hasta el primer tercio del siglo 20 es un capitalismo que, eh, que es todo un proceso por el cual eh, en la década de los 60 del pasado siglo llega a este territorio como tal y bajo ese bajo ese capitalismo hemos nacido todos y todas las que las que estamos yo creo en esta sala El capitalismo, ese tipo de capitalismo, el capitalismo norteamericano, llega a, a, Euskal, Herria, más bien a Euskal Herria a partir de una serie de, no sé, de, de cruces en la historia. Recordar un poco que la segunda mitad del siglo XX se abre con, con ese franquismo. Eh, vencedor y que es un franquismo además que eh, para, el, para la gente que nos definimos como eh, insurgentes, revolucionarios del sector de la emancipación, nosotros pensamos que ese, ese franquismo no es para nada como se va diciendo desde hace unos 20 o 30 años, un golpe de Estado para contra la legitimidad eh, republicana, etcétera un, un discurso que vuelve a estar ahora de moda, sino que es una reacción política y social, lo social también, contra una parte de la población que realmente quería y quería construir una nueva sociedad y tenía un proyecto de emancipación. Es un proyecto del franquismo de exterminio, de esa población que a nivel de Euskara podía, a muy grosso modo decirse que podía abarcar un tercio de lo que era esa población, teniendo en cuenta que los otros dos tercios sería una población nacionalista y una población nacionalista de entonces, nacionalista de entonces, no ahora, Eh, lo que quería decir esos términos entonces y el otro sector era un sector tradicionalista de derechas, ¿no? y es un, una reacción el franquismo de ese tercio tradicionalista contra el tercio revolucionario sin embargo ese franquismo se, a, a finales de los años 40 se, se muestra absolutamente derrotado dentro de su proyecto ha conseguido exterminar reducir al, al tercio revolucionario tercio en Euskal Herria, en otros lugares la, la proporción es, es distinta eh, pero no ha conseguido ni siquiera alimentar a su población ¿no? alimentar correctamente el franquismo tiene suerte y y la, lo que es la balanza del nuevo mundo que surge a partir de la segunda mitad del siglo XX que es ese mundo dividido entre un bloque pro-soviético y un bloque proamericano americano eh, esa balanza con la con el triunfo en China del, del proyecto comunista se, se desequilibra y hace que los americanos eh, busquen ¿no? nuevos aliados en gente que en, que en otros momentos eran manifiestos enemigos, ¿no? como era el franquismo del de los Estados Unidos y eso es lo que hace que ese capitalismo y vuelvo al tema del capitalismo que ese tipo de capitalismo que era padecemos llegue no llegue y llega ese capitalismo a partir de instituciones que todavía existen aunque con otros nombres cuando el capitalismo perdón cuando el franquismo tiene que mutar tiene que cambiar para poder sobrevivir como régimen y llega una alianza con con esos Estados Unidos como bloque capitalista pues tiene que realizar una transición a partir de unas organizaciones que ahora conocemos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que entonces algunas tenían otros nombres. Y estas estas instituciones proponen al franquismo una vía de transición que es muy parecida a la que podemos conocer actualmente que se ha aplicado pues, antes en Argentina, en Grecia, etcétera, decir que es eh, realizar una serie de, de estrecheces o de eh, dentro de lo que es el, el sector productivo, o sea, recortar lo que son salarios, etcétera, para provocar pues una mayor concentración monetaria, etcétera, y de recursos y a su vez implementar pues un tipo de modelo de, de capitalismo. Y eso es lo que pasa aquí. Eso ¿no? pasa aquí y pero de una manera pues más eh, más brutal en el sentido que todo el paisaje habitual de la mitad del siglo XX se cambia en muy pocos años y se eh se hace todo ese proyecto de llevar, de concentrar a la gente en grandes zonas urbanas, de salarizar a la población, etc. Pero a lo que nos viene a cuento es que este capitalismo, este nuevo capitalismo que es el americano, no es el capitalismo de corte europeo que había anteriormente, eh, este nuevo capitalismo también es capaz de engendrar sus propios enemigos, a partir de la gente que tiene que vivir bajo él ¿no? si las organizaciones revolucionarias del primer tercio del siglo XX estaban destruidas estaban desaparecidas eh, la, las nuevas respuestas las nuevas respuestas en clave de emancipación y de autoorganización surgirán desde la propia nueva gente que desconoce Que no tiene por lo tanto una tradición revolucionaria para lo bueno y para lo malo estoy hablando de eso que se ha llamado también eh, nuevo movimiento obrero que sale que surge entonces a partir de los años 60 teniendo en cuenta que la gente que está en, en esos en las primeras reacciones que hay contra ese nuevo capitalismo surgen en los lugares ya industrializados, donde se, rea se realizan esas reformas. Esas reformas, digamos, que todavía empobrecen más a la gente obrera. Y las, las primeras grandes protestas son a principios de la década de los 60, y aquí en Euskal Herria, pues podríamos hablar de lugares ya industrializados. Estamos hablando de conflictos pues en la zona de la margen izquierda, en The Assigns, estamos en Ipúzcoa, pues, porque estaba acá, etcétera pues, pues lugares así de, con, donde comienzan también nuevas protestas. A partir de ahí, eh, estas protestas, que se habla muy poco de ellas, eh, terminaron con consejos de guerra, destierros masivos, bueno, masivos, eh, de varias decenas de, de personas más o menos destacadas etcétera pero si esto son los primeros los primeros brotes que surgen en lugares ya industrializados lo que pasará durante los años 60 es que eh, con ese nuevo proceso de industrialización y con esa incorporación de nueva mano de obra a esas nuevas eh, fábricas que surgen desde la inversión de dinero eh, americano principalmente Eh, desde esas nuevas fábricas compuestas, como os digo, por gente que no tiene una tradición revolucionaria, sí que tienen digamos, pues un pequeño nexo eh, pequeño lazo es como decir casi sentimental o con las organizaciones históricas que están en el exilio, pero realmente por la brutal represión que hay, no no hay realmente una una una relación como tal. Es más bien pues un pensamiento o un deseo de entroncar con todo aquello. ¿Y cómo se organiza la gente? La gente se organiza a través de comités, a través de comisiones, a través de la asamblea. O sea, todo lo que había sido el aprendizaje revolucionario que había habido desde el último tercio del siglo XIX en lo cual había surgido un movimiento obrero importante a partir de la radicalización de una serie de, de cuestiones como eran las, las sociedades de ayuda mutua eh, etcétera a todo eso que no existe que no existe por ese corte que hay con, con ese exterminio que hay llamado la guerra civil eh, Como os digo, esa tradición desaparece y lo que hace es aparecer lo que son los mecanismos de agregación y de organización más básicos, que son juntarse los iguales en asamblea, debatir problemas, nombrar, en todo caso, delegados para poder hablar con las instancias de poder económico y político. Y eso es lo que es, empieza durante los años durante los años 60 es difícil explicar ahora o decir a la gente que ese monstruo burocrático llamado comisiones obreras en realidad son tienen en origen las primeras comisiones obreras que existen en algunos lugares de tradición industrial como son asturias y que se llaman a sí mismo comisiones obreras comités de obreros pero claro por 50 años después ese monstruo eh, burocrático que tiene ese nombre cuando ahora dices una comisión obrera pues te imaginas pues eso aún a un liberado que, que tiene una pues es una choza allí donde con un fax o con un ordenador ahora que negocia, etcétera pero hay que pensar en los términos de entonces ¿no? a través de estos mecanismos tan absolutamente básicos como son las asambleas y las comisiones comienza entonces un nuevo movimiento obrero que va haciendo un aprendizaje durante los años 60, durante la década de los 60 y, y esa experiencia de las comisiones obreras se va extendiendo. Se va extendiendo con una cierta permisividad del franquismo que no aplica la misma rigidez contra estas nuevas formas de, nuevas en el sentido de que son nuevas pero son más viejas que, que la pana ¿no? eh, estas formas de organización no hay una persecución tan eh, acerada como la que puede haber contra las los intentos de reorganización de las viejas organizaciones del movimiento obrero ¿no? sin embargo la conflictividad se sigue extendiendo Y hay una huelga que es eh, la madre de todas las huelgas aquí en, en euskal herría que es la huelga de bandas de chévar que ahora hemos estado con los pues con los 50 y tantos años ya la gente que estuvo en la huelga de bandas pues mucha de ella ha fallecido ¿no? y eso quen del nuevo movimiento obrero, pues, está ya y pues, entrado en la en la cuarta edad que se dice eh, la huelga de bandas de Chebarri es una huelga que la tenemos aquí de la localidad la tenemos aquí al lado y es una huelga ejemplar que nos habla de un nuevo movimiento obrero que se organiza a través de comisiones de comités que está que está eh, protagonizado por gente que no tiene relación con mayormente con las organizaciones históricas y con las organizaciones del exilio y que realiza un nuevo repertorio de acciones. Realiza un repertorio eh, creando cuestiones que ahora nos parecen muy viejas, pero crea sus propios medios de comunicación. Crea un boletín en el cual explica los diferentes días de huelga. Se reúne en asamblea Es, una, es un eh, es un conflicto que surge contra, eh, vamos a ver, es, son ya trabajos en cadena los que se hacen y lo que se hace en esa cadena es implementar mayor eh, ritmo en la producción, digamos que lo que es el reloj dentro de la cadena y eh, es una huelga que surge contra esa nuevo tipo de, de producción es una huelga además que se reproduce fuera de la fábrica y consigue eh, crear un movimiento de solidaridad en todo lo que es el área metropolitana eh, en la cual vivimos ¿no? eh, y que además daros cuenta que la gente de bandas de Cheverry vivía en, como muchas de las gentes de entonces de la gente de entonces en viviendas De, de la propia fábrica creadas por la propia fábrica y todo esto eh, extiende el conflicto digamos fuera de la propia fábrica hacia eh, entornos de convivencia hacia entornos digamos fuera de lo que son lo, lo tradicional de, del movimiento obrero como sabéis también esa abogado de Laminados de Echevarri pues acabó en derrota teoría, después de varios meses de huelga, sobre todo con el último de los chantajes que fue que se que amenazaron con desalojar de las viviendas de la propia fábrica, aparte a, a los huelguistas, esto fue lo último que rompió el movimiento, pero hay que decir que ese movimiento dejó un gran pozo y mostró la capacidad de del nuevo movimiento obrero de salir de los propios contornos de la fábrica e invadir todo lo que eran esos nuevos espacios urbanos ¿no? el, el final de la huelga de bandes de Echevarri coincide con un nuevo golpe eh, represivo digamos importante mmm, con nuevos consejos de guerra con nuevos destierros, etcétera Y también este este golpe represivo afecta a nuevas organizaciones que habían surgido eh, durante también finales de los años 50, principios de los años 60, organizaciones juveniles más relacionadas con ámbitos estudiantiles y que habían tirado por un sendero digamos eh, de, de lucha antiimperialista y también armado, etcétera y en el caso de Herria, pues tenemos el surgimiento de ETA a partir de la década de los, de los 60 como tal, pero no es una cuestión que, que no aparece en otros lugares, en, el, en el, el Estado español aparece una cuestión que es el, el FPL, el Frente Popular de Liberación, que es muy parecido, que muestra una serie, bueno, una ese, ese entorno no nace digamos del entorno nacionalista, sino del entorno comunista, En el seno del anarquismo histórico también hay una ruptura a partir del año 61 de organizaciones juveniles que practican también la lucha armada. Bueno, hay una ruptura que es que es general y ese golpe represivo va contra ese nuevo movimiento obrero y también contra nuevas organizaciones que han ido apareciendo. Ese nuevo ese golpe represivo es lo que se suele conocer como el proceso de Burgos. O sea, lo que más recordamos es el proceso de Burgos. Pero el proceso de Burgos no es sino la reunificación de todos los procesos que había contra la organización ETA, en ese caso, de finales de los años 60 y que coinciden con una cuestión parecida que eh, existe en el en, para con el movimiento nuevo movimiento obrero. Bueno, la autonomía, en todo caso, surge como tal, con este nombre, de esas experiencias y eh, las primeras organizaciones que se llaman así autónomas hacen una lectura de todo ese ciclo de los años 60 y dice que eh, lo que hay que preservar es la estricta horizontalidad hay que impulsar lo que son los mecanismos de colaboración como son la asamblea, y rechaza la injerencia en esos procesos de los nuevos partidos políticos o los viejos que surgen eh, durante esos años como refundaciones comunistas o otro tipo de... no es por meterme con... es decir, refundaciones de otro tipo de ciertas organizaciones o con las viejas organizaciones como el Partido Comunista u otras que desde el exilio intentan o fuerza los ritmos de ese nuevo movimiento obrero. Ahí es donde empiezan a aparecer las, la, la definición o el proyecto de autonomía. También hay que decir que, claro, durante los años 60, a nivel europeo, lo que más nos suena es el mayo del 68, si hay que resumir muchas cosas del año 68 es que es la primera rebelión antes había habido en Estados Unidos pero en Europa es la primera rebelión de gente que se ha socializado en ese nuevo en ese proyecto perdón de capitalismo americano que son los jóvenes los que han nacido después de la segunda guerra mundial para el año 68 ¿no? y esa gente es la que se revela contra ese contra ese modelo de capitalismo y esa gente es la que pone en marcha también otro término que es el de autogestión la autogestión la verdad es que es una palabra tan vieja como el movimiento obrero pero eh, son esos jóvenes que se oponen a ese nuevo tipo de capitalismo los que vuelven a poner en marcha esa palabra de la autogestión reivindicando la creación de espacios de convivencia y de lucha fuera de el espacio de la fábrica y del y del espacio de dominio del, del capitalismo. Una de las cuestiones que pasa también en ese, en esa revuelta del 68 es que la gente joven de entonces rechaza ya conscientemente muchas de las eh malas taras De, las, de la mala herencia de eh, esa ese proyecto de izquierda o de movimiento obrero que había de antes de la segunda guerra mundial y estoy hablando de lo que es lo que se ha llamado la crítica de la ideología es decir, cuando eh, esas organizaciones que habían sido revolucionarias para mitad de los años de, para mitad del siglo XX se habían convertido muchas de ellas en eh, ya no en medios de liberación de la propia gente, sino que se habían convertido en un fin en sí mismo en una máquina burocrática que generaba toda una serie de palabrería para autojustificarse como proyecto y en el caso de las organizaciones que estaban en el exilio de Euskal Herria etcétera, pues era también más evidente porque eh, vivían esas organizaciones del exilio en gran parte de, una, de la historia de ser vencidos con una gran palabrería pero no tenían ningún tipo de iniciativa ni de incidencia eran una gran casta de exiliados burócratas que estaban más o menos protegidos por las diferentes democracias europeas y norteamericanas etcétera, pero que no representaban realmente casi nada ¿no? Entonces, eh, esta crítica de la ideología también llega un poco a ese proyecto de autonomía y se habla de que, eh, bueno, de que en ese proyecto de autonomía o en ese proyecto de defender la, la estricta horizontalidad no hay, digamos, una herencia clara de ninguna de las tradiciones revolucionarias. Quiero decir que ese proyecto de autonomía no se casa estrictamente con con lo que podía ser las enseñanzas del anarquismo ni con las enseñanzas del movimiento obrero revolucionario de Comte comunista, sino que reivindica crear su propia tradición revolucionaria en función de su propia experiencia y de su propio recorrido. Y también hace una como se ha dicho una lectura de si esas nuevas organizaciones no han precipitado Eh, ese golpe represivo es esa ese debacle que hay a finales de los años 60 a partir de los años 70 entonces comienzan a aparecer eh, las primeras experiencias que se denominan a sí mismas autonomistas o autónomas eh, y que se eh, que no son especialmente visibles porque no realizan una labor propagandística sobre sí mismos, sino que se diluyen dentro de los o son parte de los propios conflictos. Os pues puedo decir que en Basauri por ejemplo, es un lugar donde existen desde muy eh, desde en, en esa época en eso, muy entrados los años perdón, muy al comienzo de la década de los 70, pues muchos grupos que podríamos denominar ahora autónomos que están dentro de lo que son los diferentes conflictos que se organizan cuando se industrializa toda esta zona. Esta zona es una... También hay que decir que el franquismo lo que hace es apuesta y dice no vamos a crear más fábricas en lugares donde ya hay tradición obrera, vamos a crear más fábricas o vamos a industrializar y urbanizar lugares donde no existen esa esa tradición. Y eso es lo que hace que se industrialicen, por ejemplo, en el caso de Vizcaya, la zona de, de San Miguel del Basauri, toda esta zona, ¿no? la zona de margen derecha, Herandio, etc., El Chorierri, eh, Durangaldea, de la, Amorevieta, de la manera que, que se conoce ahora, se privilegia eso a industrializar con mayor vigor lo que son la zona de margen izquierda u otras zonas más altas que tenían una cierta tradición. Pero esto, como os digo, eh, este plan, digamos, no le sale excesivamente bien porque lo que hace es, estas nuevas contradicciones en las cuales está la gente, crean nuevas formas de protesta y, y, como, y, derivado de ello, gente que reivindica la estricta horizontalidad de esa protesta, que es la gente que se autodenomina autónoma. Sin embargo, Si podéis hablar con gente que estuviera activa durante los años, principios de los años 70, en esta zona nadie conocía a los autónomos o las autónomas con ese nombre. Pero si les decís si conocían algún anticapi, algún anticapitalista, quizás se acuerden de toda esa corriente que, que existía, ¿no? Y que no solo defendía todo ese movimiento que surge en las nuevas fábricas a través de las comisiones, que se van se cambian de nombre, ya no son comisiones después de que empieza las comisiones obreras a burocratizarse, sino que se empiezan a llamar comités, van cambiando de nombre o, si, o simplemente no tienen nombre. Digo que no solo está ahí, sino que también se extiende o reivindica otras formas de protesta que hay y que no tienen que ver solo con la industrialización sino con la urbanización quiero decir, traer a la gente a vivir a estas nuevas zonas acordaros aquí en, en la zona de la zona bueno, aquí al lado ¿no? toda esta cuestión de los coreanos y toda esta cuestión de la gente que vivía en barracones y posteriormente la creación de casas para toda esta gente que todas estas de precariedad absoluta lo que crean también es formas de autogestión y de autoorganización la gente se autogestiona para eh, para crear chabolas donde vivir al principio para organizar el barrio eh, ante la falta de, de, de transporte de servicios de higiene etcétera y bueno Dentro de todo ello, por ejemplo, es en esta zona también, en la zona de, de, bueno, en la que estamos, ¿no? en la que empiezan a aparecer, por ejemplo, los primeros centros de salud para mujeres, que lo que hacen es gestionar un poco toda esa sexualidad eh, familiar que tiene que convivir con el franquismo, estoy hablando de... ...el tema de los anticonceptivos... ...del aborto... ...pero también estoy hablando de... ...guarderías... ...de salud pre, para mujeres... Eh, ...relacionado un poco con el ámbito reproductivo... ...y... Eh, ...en ese contexto... ...es donde aparece... Eh, en, ...en la zona de Basauri... y ese centro de salud, etcétera... ...que posteriormente... ...en la mitad de los de, de los 70... ...toda esa autoorganización de mujeres sería procesada o crearía ese pro, ese proceso contra las 11 mujeres de Basauri, llamadas así, 11 mujeres de Basauri, que son procesadas por gestionar una red abortista, pero esa red abortista de Basauri, como en otros lugares, eran redes que eran, digamos, una especie de lo que se suele llamar un ilegalismo de masas. quiero decir que eran acciones ilegales, pero que, como era toda esa gestión de la, del ámbito reproductivo, de los anticonceptivos, incluso del aborto, etcétera pero que se hacía públicamente y que estaba eh, a, eh, amparado por un movimiento de masa. Contra eso, empiezan también ese proceso contra las 11 mujeres de Basauri, que sería el germen de lo que posteriormente se conocería como un movimiento feminista hay que recordar que las asambleas de mujeres que todavía existe ahora una organización que se llama Asamblea Mujeres de Vizcaya, las asambleas de mujeres se crean con dos objetivos, por un lado en el año 75 es el año internacional de la mujer que es eh, utilizado un poco para lanzar el feminismo desde las organizaciones de la extrema izquierda clandestina, pero también, y a nivel de Euskal Herria, esas as asambleas nacen para amparar antirepresivamente a las 11 mujeres, las llamadas así 11 mujeres de Basauri, que son el primer gran proceso del franquismo contra esa forma de autogestión y de autoorganización de, de las mujeres esto me da pie para hablar de que en los años, ya en la década de los años 70, además de haber un nuevo movimiento obrero importante, también empiezan a aparecer contradicciones que, quiero decir, a aparecer eh, como forma de autoorganización contradicciones que eh, serían llamadas mmm, no sé ahora les llaman los nuevos movimientos sociales pero en fin está eh, son contradicciones que tienen que ver con lo social, no solo con el ámbito de lo productivo y comienza a aparecer ese feminismo a partir de un hecho represivo como es el proceso que hay en Basauri contra la gente de Basauri comienzan a aparecer los primeros grupos antimilitaristas desde un punto desde un ámbito juvenil bastante reducido pero comienzan a andar empieza a aparecer un movimiento de eh, cuando se empieza a rebajar el franquismo ya como forma de como forma política eh, empiezan a aparecer esa solidaridad con los presos comunes empiezan a aparecer eh, la, la oposición al proyecto nuclearista de crear cinco centrales nucleares en Euskadi, que daría origen al movimiento antinuclear. Son nuevas sensibilidades en las cuales eh, la gente se organiza de forma asamblearia y donde también aparece la palabra autónoma. Autónoma en el sentido de que no son organizaciones que, están, que se quieren definir a partir de instancias externas, sino que quieren tomar sus propios rumbos si veis todavía la definición de, de una organización feminist ¿no? asamblea autónoma y, auto, y, y ya se le empieza a dar valor a esa también desde esos ámbitos alternativos digamos a, a esa palabra de autonomía ¿no? para, para decir que los propios movimientos son los que se tienen que definir a sí mismos igual que había pasado ¿eh? en el ámbito del movimiento obrero. Hay otras mmm, cuestiones que también se que se desarrollan entonces, que no tienen que ver ni con el ámbito alternativo de sensibilidades no productivas, sino el ámbito cultural, como es, por ejemplo, toda la cuestión relacionadas con las incastolas, en las cuales la gente tiene que autoorganizarse y crear escuelas propias para poder garantizar un poco la, la, la el aprendizaje en euskera, etcétera, la, la transmisión de la lengua y no solo en el ámbito de las ikastolas, sino también empiezan esas redes de las gaueskolas para aprender, para aprender y enseñar euskera, etcétera, que se dan desde un ámbito autoorganizador. En los años 70 es cuando empieza a aparecer también otra vez la palabra autónoma como tal para para volver a hablar de este tipo de gente que no solo participa en, en asambleas, en asambleas en proyectos autogestionarios, sino que defiende el protagonismo eh, en, el, en lo que es el ciclo de protesta por parte de estos movimientos, que son los propios movimientos sociales los que tienen que tomar decisiones O sea, son los que llevan la iniciativa y los que tienen que marcar el ritmo. durante los, A finales de los años 70, también, dentro de lo que es la explosión que hay, eh, cuando comienza la democracia, sabéis que hay una especie de refundación de las organizaciones armadas vascas, hay una especie de ETA se rompe en varios pedazos, etcétera, y se vuelve a recomponer y se vuelve a equilibrar Y dentro de esa discusión, también dentro del ámbito armado, hay gente que propone, que son las propias gente que eh, realiza las acciones armadas, las que tienen que tener una autonomía y las que tienen que marcar el propio ritmo y las que tienen que estar en todo caso en consonancia con o defendiendo los ritmos que se marcan desde ese movimiento general. ¿no? Eso es lo que durante los años 80 se podría conocer como comandos autónomos anticapitalistas. Eh, toda esa eh, sensibilidad, pero es una sensibilidad dentro de lo armado que va más allá de los propios comandos autónomos anticapitalistas. porque Os tengo que decir que en el año 78, en la cárcel de Basauri, me remito a lo más cercano en la cárcel de Basauri la mayoría de los presos eran autónomos pero no eran de los comandos autónomos era de gente que había organizado su propio grupo armado y que habían llevado a cabo acciones y habían acabado siendo detenidos si ves las estadísticas eh, digamos los dentro de los presos políticos de organizaciones armadas los, los miembros de las diferentes ramas de ETA eran Pues no sé, no llegaba ni a un 15 en 20%, el resto era gente que se había autoorganizado para llevar cuestiones adelante y que había caído, ¿no? Pero no tiene que ver, no esto no tiene que decir que, que es que eran presos de una organización que se llamaba tal. Eso es una realidad distinta y que surgiría como tal casi en los en los años 80. Eh, pero que también era gente que estaba en esta sensibilidad de tomar la iniciativa y pensar que no se tenía que supeditar a ninguna directiva externa al propio al propio enfrentamiento. Durante los años 80, pues saltando de décadas, durante los años 80 lo que hay es eh, también una reorganización en el ámbito de lo político dentro de lo que es Euskal Herria y comienza esa construcción de un bloque político que se autodenominaría a partir de los, del año 83 a sí mismo MLNV, Movimiento bueno, Liberación Nacional Vasco pero que este bloque se crea de alguna manera eh, disciplinando y absorbiendo muchos de todos estos movimientos o encuadrando muchos de estos militantes de estos movimientos etcétera de estos diferentes movimientos alternativos culturales, obreros, etcétera Y durante ese proceso vuelve a surgir una nueva generación que se autodenumina autónoma que sale de estos nuevos movimientos alternativos del, del antinuclear, del feminista, etc. Eh, sale porque se encuentra ahogada porque no encuentra su lugar en, en en esos movimientos que están siendo, intentando ser disciplinados por parte no sólo de lo que se denomina desde entonces MLNV, sino también por parte de otros partidos de izquierda, etcétera Y esta gente, digamos, es la que eh, protagoniza o impulsa, junto con mucha más gente, una nueva oleada de eh, nuevos movimientos políticos, Eh, y expresiones eh, reivindicativas como podrían ser las primeras ocupaciones las primeras radios libres la nueva generación del antimilitarismo y del feminismo un nuevo movimiento estudiantil que caracterizaría un poco lo que es la segunda mitad de los años 80 hasta principios de los años 90. Es una gente que eh, pone en marcha otro tipo de actividades que tienen más que ver con la cuestión de la eh, de lo renacional de lo expresivo. Necesita lugares donde reunirse, como por ejemplo los rasteches. Eh, necesita for, eh, necesita expresarse hacia afuera. Es toda la cuestión de la explosión de los fanzines de las radios libres y luego continúa evolucionando una serie de, eh, de experiencias como era el antitivitarismo como era el feminismo de, que se convierte en un feminismo de mujeres jóvenes más de más que de mujeres digamos obreras como era el anterior y Digamos que hay ya muchas de estas personas que es, hay un ejemplo muy claro ni en Parralde en, en, entre esta nueva oleada de experiencias eh, alternativas y con una conciencia autónoma de sí mismas. Digo ni Parralde, hay un ejemplo muy claro de el hilo que hay entre estas nuevas generaciones y lo anterior. Por ejemplo, estas nuevas generaciones, que son las que realizan las primeras ocupaciones en Bayona, etcétera, que ponen en marcha el... el ya no me acuerdo como se llamaba... El, bueno, los grandes conciertos que hay entonces, que es lo que da... Eh, lo que alberga todo eso que se llamó... llaman ahora el rol radical vasco, etcétera... Eh, toda esta nueva generación había crecido en esas incastolas autogestionarias y habían mamado ya lo que era la autogestión, lo que era la, la vivencia de la autoorganización. Y son estos mismos nuevos, eh, antiguos chavales, los que ya jóvenes ponen en marcha esos espacios y esos nuevos movimientos desde las mismas claves. ¿No? Mm. No sé. Eh, para ir enlazando ya, yo tengo un rollo que es una este no, es garrín. Es, es eh, <risa> digo, eh, el, eh, he intentado ceñir un poco la experiencia de cómo la autonomía surge desde las propias contradicciones, ¿no? Desde pero también hay que decir que como os decía que el término de autonomía no es propio solo de Euskalerria, etcétera, ¿no? Sino que es una cultura es una cultura relacionada con esas protestas que surgen a partir de de la década de los 60 del pasado siglo y que a nivel mundial vuelven a tomar un gran impulso un, eh, en la década de los 90 cuando ya lo que es el proyecto revolucionario mmm, no digo ya tradicional, sino renovado, eh, se, se demuestra, os explico un poco lo que quiero decir, se demuestra que fallido. Quiero decir que, por ejemplo, en todo lo que es el área americana, había habido una nueva izquierda antiimperialista que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que había practicado, había intentado la vía guerrillera al asalto al poder. Pero esto a finales de los años 80, a principios de los años 90, con la caída a nivel electoral de lo que era el régimen sandinista y otra serie de eh, señales, eh, se demuestra eh, con la con lo que es la negociación de la guerrilla salvadoreña, que entonces era muy fuerte, etcétera pues eh, marca un poco el fin de lo que es el proyecto antiimperialista y esto coincide también con eh, esa eh, desestabilización de el territorio eh, llamado soviético, etcétera la caída de ese mundo dual ¿no? y esto lo que hace es poner en marcha todo lo que se ha llamado hasta el aburrimiento durante la década de los 90 la cultura en red, ¿no? la cultura de la colaboración la cultura de eh, volver a pensar la revolución no tanto en el asalto al poder sino en la creación de realidades alternativas y autogestionarias al mismo, coordinadas por afinidades, entre ellas por coincidencias, sin jerarquías, sin esquemas rígidos, sino eh, respetando sus ritmos, eh, pues, como os digo, coordinándose por lo que se tiene en común, y... A su vez, en Europa, pues aparece también toda una cultura de volver a reclamar las calles, a volver a, a pensar en las calles como un espacio de convivencia y de lucha. Y esto pondría en marcha todo un ciclo en el cual la autonomía como tal volvería a renacer la idea de autonomía. De hecho, eh, el concepto de autonomista o de autónomo en América Latina, etcétera, pues es muy, muy común relacionarlo con ese ciclo que surge a partir de la década de los 90 y que tendría eh, pues algunos, algunas cuestiones más o menos conocidas, como incluso a nivel armado la, el, la experiencia zapatista, en el sentido de que es una guerrilla que no quiere conquistar el poder sino lo que quiere hacer es construir realidades alternativas ya no es una guerrilla para asaltar nada sino para defender otras realidades que se niegan a sí mismo como vanguardia y eh, yo creo que la ...esa idea de autonomía... ...se ha ido reforzando... ...no sé cómo enlazar... ...es que como me enrollo tanto... ...no sé cómo, cómo podemos... Eh, ...yo creo que ha habido... Eh, ...que la idea de autonomía... ...en cuanto a la construcción... ...de, de realidades... Eh, ...de otras realidades... ...de convivencia, de autogestión... ...respetar la horizontalidad... ...ha tenido mucha fuerza como tal... ...no tanto con ese nombre... Que, que nunca ha interesado a la gente que nos hemos considerado autónomas reivindicar ningún tipo de tradición ideológicas que existan esas esas experiencias yo creo que esa, esa esa sensibilidad ha sido muy importante durante esa década que coincide con un poco él el, el fin de fiesta del modelo del capitalismo norteamericano Yo creo que el, el modelo capitalismo norteamericano se globaliza, se tecnologiza hasta la saciedad, desde el año 92 hasta el año 2007, en ese ciclo loco de acumulación, de burbuja, de tecnologización que hemos padecido y eh, y que, como sabéis, a partir del año 2007 pues llega su propia meseta para ir, declinando en eso que se llama o que llaman crisis ¿no? y a partir de esa crisis eh, más clara a partir del año 2008 yo creo que vuelve a aparecer refundada la necesidad de la creación de experiencias alternativas de realidades autogestionarias que impongan un nuevo conocimiento, un nuevo ritmo quiero decir que Eh, he comenzado diciendo que la mayoría de la gente de aquí hemos nacido después de la década de los 60 pero yo creo que mucha de la o sea, eh, digamos salvo la gente muy joven casi toda la gente por desgracia hemos vivido en ese ciclo del capitalismo norteamericano en el cual nuestra forma de reivindicar ha sido siempre pedir algo más Nuestra forma nuestra cultura ha sido ha seguido la, la línea de crecimiento también que, que mostraba el capitalismo norteamericano ¿no? que se basaba en una gran mentira que es el crédito y el crecimiento ilimitado y por suerte o por desgracia hay que cambiar de el, el mundo ha cambiado de escenario y hay que cambiar por lo tanto de cultura reivindicativa al igual que os he contado este rollo del franquismo, etcétera en la cual las organizaciones históricas ya no respondían en mi modo de ver al mundo que comienza a existir a partir de los años 60 muchas de las formas que hemos luchado incluso desde una perspectiva autónoma no son pertinentes en el mundo del año 2014 Eh, no son pertinentes porque responden a esa cultura política del crecimiento en el cual hemos visto gente viviendo aquí eh, en los barracones al lado de la Firestone ¿no? y que ha acabado viviendo eh, con casas con calefacción central, incluso con segunda residencia, con hijos universitarios, en fin, que ha habido eh, hemos luchado y hemos vivido en un mundo que ha cambiado y que ha llegado como diría Groucho Marx, ¿no?, a las al más altas cimas de la miseria, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estamos en el momento en el cual hay muchas de esas enseñanzas que tenemos que de la autonomía, de la autoorganización de los movimientos que han ido surgiendo que tenemos que recoger, ¿no? Que es crear un mundo alternativo, un mundo autogestionario, realidades eh en las cuales podamos eh, vivir plenamente y realidades que estén en conflicto con, con el modelo social que y económico que padecemos. ¿no? Pero os vuelvo a decir que yo creo que es igual que se hizo en el mayo de 68 o que pasó en el mayo de 68, tiene que ser la gente más joven, la gente que ha empezado su cultura política y su forma de luchar posteriormente a esa a esa meseta del capitalismo globalizado del modelo norteamericano la que tiene que tomar la iniciativa la que nos tiene que enseñar a los que hemos sido parte de los movimientos durante las décadas de los 90, de los 80 de los 70, de los 60 incluso de la primera mitad de, de la primera mitad del 2000 nos tiene que enseñar a luchar y para ello Yo creo que se tiene que armar con las enseñanzas de la autonomía. Tiene que exigir su eh, propio periodo de aprendizaje, tiene que exigir su tiempo para ese periodo de aprendizaje, tiene que exigir también su autonomía plena, que esos nuevos movimientos tengan la capacidad de inventar y ser respetados en ese invento de ese nuevo mundo de realidades alternativas, y tiene que exigir en todo caso esa estricta horizontalidad y respeto que es lo que ha sido el proyecto de que en el nuevo ciclo eh, los proyectos autónomos han pasado de asaltar al de, de asaltar al poder a crear nuevas realidades y está un ejemplo bueno no sé si casualmente o no eh, americano que son los zapatistas entonces viendo que, que los movimientos autónomos de europa se han desmilitarizado totalmente y el zapatista todavía perdura o sea es una ventaja el estar militarizado para que persista un movimiento autónomo O, o hay otros, otras posibilidades ¿no? Pues, yo no sé si me he expresado bien decía que la, la cultura de la izquierda que no solo la de la autonomía la cultura de la izquierda, de esa nueva izquierda antiimperialista es la que se focaliza hacia la, la, la toma del poder y a partir de ahí en, en los años 90 surgen también nuevas expresiones de autonomía que construyen nuevas realidades dentro de ellas está el caso de los zapatistas pero también está el caso de de las organizaciones como eh, que son paralelas a ellos como son el movimiento de sin tierra digo los el, no el no las siglas como tal sino el, la expresión lo que hay detrás de ese movimiento o lo que son las la la construcción de un digo en américa ¿eh? de los piqueteros y todo ese asalto digamos a, a, al estado argentino etcétera eh, lo que tú quieres hablar es si es necesario para garantizar la autodefensa que haya una una autodefensa militarizada Pero si no, se van a reír de ti, realmente. O sea, te van a entrar con tanques y te van a destrozar todo. O sea, Quiero decir, o sea, ¿es necesario una militarización del, de ese proyecto? o yo no, es que viniendo una cultura antimilitarista militarización me, me, me escama quiero decir, tú dices si puede haber una autodefensa armada organizada, etcétera digo, tradu traduciendo a mi lenguaje una, militariza una militarización yo me, me pongo me pongo a la defensiva pero eh, una presencia armada, no lo sé, el caso es que las, las experiencias autogestionarias tienen que garantizarse el respeto, ¿no? por parte de un ilegalismo de manos por parte de una contrahegemonía militar yo no lo sé la verdad es que las dimensiones de las montañas de chiapas y la de galdácao no son distintas como, como para permitir para permitir no que haya eh, unos en fin militares enchopanados ahí eh, esperando como como contrapoder militar no yo creo que en cada lugar se tiene que n que buscar que es que haya un respeto ¿no? un respeto que, que garantice ese equilibrio no sé no sé si un respeto sino que se puedan eh, estirar esas experiencias de creativas y reivindicativas mientras puedan ¿no? por ejemplo a mí tener aquí un huerto me parece un lujo impresionante que lo he estado viendo ¿no? Quiero decir que en fin el eh, no sé cómo se puede defender eso huerto, ni que... Bueno, no el que... ayuntamiento no, pero... <risa> eh, no, no, no. Que... no es muy belicoso, pero... Entonces, quiero decir que... No es muy puesto... Consciente o inconscientemente, igual no puesto una serie de, de... cláusulas violentas sobre la mesa que permiten que el ayuntamiento no nos ataque, porque el ayuntamiento mantiene una postura hostil. Aunque no... Eh, eh, Habrá disrupción el escenario, el Ayuntamiento no se sostiene. Si no hay disrupción el escenario, es porque nosotros tenemos una capacidad de reacción. Otra cosa es que no ha llegado a, a, a tener una expresión militar, evidentemente. Una expresión militar pues de una carga policial. Pero la cuestión que tú planteas, yo creo, que tiene sentido... Eh, o sea, el análisis creo que es... Tenemos un proyecto que defender, lo primero. Pero segundo, ¿tenemos un proyecto que usted tiene de ser at at atacado. Yo creo que sí, en el momento sí. que es...